Frecuencia abierta. La comunicación ahora es con el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay, y con el ingeniero Diego Onil. ¿Cómo le va Onil? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar en contacto con ustedes y con la audiencia. No habíamos hablado después que asumió este nuevo cargo, quiero contarles y recordarles a los oyentes que en más de una oportunidad habíamos dialogado desde su cargo como presidente de la... Ah de la Cámara de la Construcción del Uruguay hoy correcto, en este otro correcto. cargo. ¿Cómo cómo fue esa transición? ¿Por qué bueno, se dio? A eh, ver. Sí, este en realidad en la Confederación por eh, por estatutos para ser presidente de la Confederación hay que ser uh -huh. ex de alguna de las gremiales ah, socias. Bien. Y bueno, esa en es mi situación, ella había sido el primer presidente, un ex presidente de la Cámara de Industria, el segundo un ex presidente de la Sociedad Rural el tercero, ex presidente de la Cámara de Turismo, y bueno, ahora me tocó a mí. Me dieron una, un mes de licencia <ríe> entre un cargo y el otro. Poco descanso, poco descanso. Poco. <ríe> bueno, y, y ¿cuál es su primera impresión ahora al frente de la Confederación de Cámaras del de Uruguay? De Cámara bueno, de... yo creo que la Confederación es una organización joven, tiene apenas siete años de, de su creación, pero que ha crecido y se ha ido considerando muy rápidamente. Creo que es un marco bien interesante de trabajo conjunto del, del empresariado nacional, de las empresas empresariales, donde indudablemente hay premiales que puedan tener intereses que no son coincidentes, incluso hasta cierta medida contrapuestos, pero igualmente se, se, se trata de, de trabajar en forma conjunta en los temas transversales, en los temas que hacen al desarrollo económico del país y que nos afectan a todos por igual creo que es un trabajo bien interesante y me parece que bien positivo para precisamente para impulsar ese desarrollo que que, que todos deseamos ¿Se puede considerar que la confederación está consolidada? Eh, bueno, yo creo que sí hoy les cederan 26 eh, gremiales y hay ya los, dos más eh, en, eh, tramitando su, su, su ingreso y Este, así que digo, es un proceso indudablealmente todavía eh, hay que seguir caminando pero creo que, que justamente <ríe> los desafíos de, de, del cargo están un poco por ese lado también de la profundización de, de la, en la consolidación de la, de la organización de la confederación eh, hay algunas gremiales que nos interesan mucho que también se suman todavía no está que esperamos que, que lo vayan haciendo en este tiempo, y bueno, es uno de, de los aspectos sí, importantes. Así como de impulsar las todas esas políticas públicas que, que entre todas las gremiales hemos consensuado como importantes para para el país y que, y que están en nuestra agenda. Bien, eh, quiero pensar que el hecho de hacerse cargo de la presidencia de la Confederación Europea Eh, en este año 2023 debe tener un, un desafío particular porque En definitiva todos nos llenamos de signos de interrogación de qué va a pasar después de la pandemia sí Y de qué manera vamos a, a reposicionarnos a reformular y e a inclusive adaptarnos a cambios que la pandemia sin duda nos ha dejado eh, eso eso fue tenido en cuenta por usted antes de aceptar la presidencia bueno eh, indudablemente como, como usted dice eso no un tiempo desafiante en muchas en muchos aspectos. Uh -huh. eh, el, el post pandemia ha dejado una cantidad de, de de cambios y de desafíos, la velocidad de de de de la, de de avances tecnológicos, hoy por ejemplo estamos con esto de la inteligencia artificial generativa, como el chat, CPT, y otros, que son desafíos permanentes a a a todo lo, lo, lo que conocemos, ¿verdad? Eh, entonces Además de un modo bastante incierto por las tensiones que hay entre las potencias, por la invasión de Rusia-Ucrania, en fin, eh, creo que es un escenario desafiante, indudablemente complejo, y que bueno, que también así la consideración eh, tiene un rol a jugar, y precisamente eh, también en, en este año, que además, en cierta forma, año clave todavía de la administración que tenemos porque el año que viene es un año electoral entonces es un año donde ya lo, lo que está más en juego es precisamente bueno quién va a conducir los pies del país en, el, en la siguiente quinquenio, pero este año todavía es un año me parece importante de gestión de esta administración entonces también hay hay cosas para tratar de impulsar hay algunas cámaras que integren la confederación que hayan salido mal heridas de la pandemia bueno Todo el sector turismo, por ejemplo, eh, sí eh, eh, se viene recuperando eh, en forma heterogénea porque las cosas nunca son este iguales para todos, pero indudablemente es un sector muy, muy golpeado en la pandemia. ¿no? este Hay hoteles que, hay, por ejemplo, en la hotelería hay algunos hoteles que ya no están. Bueno, hay una cantidad de, de, de negocios que, que no pudieron eh, sobrevivir digamos a la pandemia. Otros que sí, pero que indudablemente todavía están Tratando de, de levantar cabeza, eh, esta temporada estival fue buena en términos generales, con ayuda, pero sigue siendo un, un sector que quedó muy golpeado y que tiene eh, de, de los más castigados, digamos, por la pandemia, ¿no? Todo el tema de y la hay, sí. perdón, no hay ah. otra conjuntura, por ejemplo, por el comercio de frontera, que, fue, que en realidad en la pandemia en cierta medida hasta ha sido beneficiado por el cierre de fronteras, entonces todo este fueron departamentos donde hasta en cierta medida creció la actividad, creció el comercio, pero hoy están en una situación muy crítica por la diferencia cambiaria, sobre todo con Argentina, también con Brasil, pero sobre todo con Argentina, y el, el, el, el atraso cambiario que tenemos está golpeando muy fuerte, la informalidad también, todo el comercio de, de frontera está en una situación realmente muy muy compleja, ¿no? Bien, todo lo que tiene que ver con la reconversión tecnológica, ¿está afectando el funcionamiento de las diferentes cámaras? y sí, a veces escuchamos hablar del trabajo del futuro, del futuro del trabajo, y en realidad nosotros pensamos que que, que no está bueno hablar de futuro porque el, el, el tema ya está planteado hoy, mm, claro. en buena medida. ¿no? Sí. Eh, para mucha gente ya está planteado hoy ese desafío y además, El futuro depende mucho también de, de cómo nos vayamos posicionando hoy. Entonces, ese es un tema que realmente está en la agenda, está sobre la mesa, incluso estamos pensando en un evento probablemente para mediados de años Y al respecto todavía no, no está defin bien definido, así que no, no le puedo dar más detalles, pero justamente es un tema que, que está en la agenda de la Confederación, por es un tema que, que le preocupa a la gente, le, le preocupa a los empresarios, y de que hay que de que más que preocuparse que ocuparse. Eh, sí, y por supuesto a su vez también la incertidumbre que genera en quienes hoy están trabajando, en cualquiera de las cámaras, ¿no? Sí, sí, el, absolutamente. El temor, el temor latente de, de, por ejemplo, poderse quedar sin trabajo. Pero muchas veces también está la reconversión laboral en lo que tiene que ver con la capacitación para que esos empleados que hoy cumplen una tarea, mañana puedan pasar a, a cumplir otra y en definitiva mantener su fuente laboral. Sí, exacto. Nosotros somos de esa, de esa posición, de esa teoría, tenemos que todos los cambios tecnológicos son una oportunidad indudablemente hay que darle también a la gente la posibilidad, la oportunidad de reconvertirse de adaptarse por eso es tan importante el tema de la educación la reforma educativa, pero no solo la reforma educativa, también hay para toda esa cantidad de gente que ya ha pasado por el sistema educativo o que lo ha abandonado bueno, qué, qué posibilidades de formación de capacitación hay para que puedan inserotarse el mundo del trabajo no a trabajos de baja calificación, sino a tratar de aspirar a, a, a mejores cargos y a una carrera ascendente. Digamos. Entonces, ese es un, un desafío bien importante para el país todo, para los empresarios, para, para los trabajadores, y que tenemos que, que trabajarlo en forma conjunta, indudablemente. ¿Cómo cataloga el relacionamiento de la Confederación de Cámaras Empresariales con el Gobierno Nacional? Bueno, en términos generales creo que es bueno nosotros eh, somos una, una como decía eh, una gremial que, que entiende los temas transversales los temas que son importantes de todos y los temas también más de mediano y largo plazo entonces no, no estamos en los temas cotidianos no, no participamos por ejemplo de, de la negociación colectiva o de los temas coyunturales que hacen a cada, a cada sector de actividad, sino más bien los temas generales y transversales Y esos son los temas con los que tenemos intercambios con el gobierno, y la redención es buena, hay la receptividad general, hay algunas cosas de las que nosotros eh, veníamos impulsando ya desde antes de esta administración, que sean han eh, encaminado en esta administración con la, la regla fiscal o la reforma educativa, o la reforma previsional que todavía no está no está asegurada, pero que parecería que, que se está encaminando, Y bueno y hay otras que otros temas que no, que todavía están pendientes y que eh, eh, seguimos conversando pero la relación en general es de, es de buen diálogo eh, cuánto afecta el precio del dólar en todo esto y al bueno, sector productivo lo afecta mucho no eh, hay algunos sectores que puedan darse beneficiados el exportador y eh, pero eh, en general el sector productivo, eh, tanto a nivel del sector primario como puede ser el sector inmobiliario u otra sector de actividad, eh, eh, eh, se están viendo afectados en, en, en forma importante. eso tenemos claro que la competitividad va mucho más allá del tipo de cambio, pero indudablemente la coyuntura de, de este tipo de cambio está está impactando. Justamente el día de hoy hay una reunión del Comité de Política Monetaria del Banco Central tenemos la expectativa de que pueda haber una señal positiva hacia el mercado y que eso pueda tener alguna repercusión en el tipo de cambio sabemos que no depende exclusivamente de esto pero entendemos sí que, que ese es uno de los instrumentos que el, el gobierno tiene para para ajustar y que y que sería bien recibido una una baja en las tasas para para poder tener una reacción digamos en la coización del, del dólar Pero resulta imprescindible, ya que de alguna manera esto esto tenga un viraje que cambie un poco la tendencia lo que tiene que ver con, con la cotización. Y a nuestro juicio sí, porque, digamos, eh, indudablemente para el gobierno es una, puede ser una crucijada compleja porque también el, este tipo de cambio contribuye a una contención de la inflación, ¿verdad? Mm. Eh, entonces, bueno, eh, cuando no está tomando las decisiones, cuando tiene la responsabilidad de gobernar, indudablemente tiene que mirar todo. Pero bueno, el sector productivo se está viendo muy afectado y si el sector productivo se ve afectado, en definitiva se ve afectado el empleo también. Así que eh, nosotros entendemos que, que debería contemplarse y, de, y como decíamos antes, deberíamos eh, haber recibido una señal desde el Comité de Policía Monetaria que, que pueda ayudar a fortalecer Algo, el, la moneda, el tipo de cambio eh, que, que será reclamó realmente sentido por todo el sector productivo. ¿Y ustedes han tenido al menos una una insinuación de que eso pueda llegar a suceder en lo que queda de este año? No, nadie, nadie adelanta esas cosas, ¿no? Digo, sí, sí, hemos eh, re, hemos visto receptividad en los planteos, pero bueno, habrá que, que esperar durante el al final del día de hoy ya tengamos noticias en ese sentido, por lo menos de la reunión de hoy. Uh -huh. eh, hoy, hoy, hoy, puede, hoy, ¿Hoy puede haber novedades sobre ese tema ya? y sí, bueno, hoy hoy hay, hoy hay una reunión del Comité de Política Monetaria. Uh -huh. Ojalá haya una señal en ese sentido. Ah, bien, bien. Ojalá que sí, ojalá que sí. onil ha sido un gusto esperando. este reencuentro con usted. Muy, gracias por su tiempo, muy bueno. amable. Estamos a las órdenes, muchas gracias, un gusto. Buena jornada, hasta pronto. Igualmente. La conversación era con el ingeniero Diego O'Neill, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia abierta.